alguien le ha dicho que no importa lo que uno crea, con tal de que sea sincero. Es un refrán popular, pero también es una falacia. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah nos recuerda la verdad de que lo que uno cree de corazón determina la conducta de uno. Y por eso es muy importante pensar como es debido. de su serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Con la introducción de la primera parte de su mensaje, crea, ponga su mente en orden. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos acercamos a las etapas finales de nuestra serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Hoy, consideraremos la lección sobre la importancia de pensar como es debido. Nuestra lección hoy se titula Crea, ponga su mente en orden. Si usted no tiene todavía la guía de estudio para esta serie, le animo a que ordene su ejemplar hoy mismo. Puede comunicarse con momento decisivo para recibir toda la información que necesita para ordenar este recurso. Bien, abramos nuestra Biblia y empecemos nuestra consideración del tema Crea, ponga su mente en orden. Hay algunas reuniones que uno nunca olvida. Cuando estuve en Nueva York, en cierta ocasión. el gerente del hotel vino para hablar conmigo. Él sabía que me encantan los deportes y ofreció presentarme a otro huésped, Davo Sweeney, entrenador de fútbol de la Universidad Clemson. Quiero al hombre y he seguido su carrera casi desde el principio. Así que mi familia y yo nos reunimos con Davo por una hora mientras él hablaba de su fe, cómo quería a su equipo, su entusiasmo por sus jugadores y su entusiasmo por la vida. El amor que tenía por su equipo era muy obvio. Estaba animado. Hablaba con sus ojos mientras gesticulaba con las manos. No pienso que alguna vez haya estado con otra persona más positiva que Davo. Recuerdo haber pensado, con razón gana tantos campeonatos. Él es un campeón. Este es un hombre que cree. Su nombre real es William Christopher. Nació de una madre que batallaba con poliomielitis debilitante. Cuando era pequeño... Su hermano mayor trataba de llamarlo de cierta manera despectiva y así fue como se le llegó a conocer como Davo desde entonces. Cuando su hermano mayor tenía 16 años, un horrible accidente lo dejó permanentemente lisiado. Casi al mismo tiempo, el padre tuvo problemas en los negocios, cayó en deudas y empezó a beber fuertemente. Los padres se separaron y entonces él vivió de la seca a la meca. Cuando Davo tenía 16 años... Tuvo un encuentro con Jesucristo y eso transformó su vida. Y su fe recién hallada fortaleció su creencia en el futuro y en sí mismo. Se presentó de improviso a una prueba para el equipo de fútbol americano de la Universidad de Alabama. Y se ganó una beca. En el último partido de la universidad, el día de Año Nuevo de 1993, el equipo Crimson Tide ganó el campeonato nacional. Para el fin de su carrera universitaria, Davo se reconcilió con su padre Y con el tiempo contribuyó para llevarlo a Cristo. En el 2003 se unió al personal de entrenadores de la Universidad Clemson. Llegó a ser entrenador principal en el 2008. En ese tiempo se conocía a esa universidad por perder partidos que deberían haber ganado. Sucedía tan a menudo que la gente empezó a llamarlo Clemsonear. El entrenador Sweeney sabía qué creer estaba en su punto más bajo en la universidad, fuera del programa. Así que puso un enorme letrero en el salón de entrenamiento con una sola palabra y la palabra era CREE. La creencia del entrenador era sincera y contagiosa. Sin que importaran los retos o reveses, creían sus jugadores más de lo que ellos creían en sí mismos. Esa creencia de él en ellos hizo que la confianza de ellos empezara a crecer. Y bajo su liderazgo, los Tigres ganaron los campeonatos nacionales en el 2016 y en el 2018. Parte de mi admiración por el entrenador Sweeney viene de mi propio trasfondo. Crecí sabiendo mucho más en cuanto a dudar que en cuanto a creer. Me crié en una buena iglesia, pero se conocía a mi iglesia más por lo que estaba en contra que por lo que favorecía. En ese tiempo, no me daba cuenta de cómo eso puede afectar nuestra perspectiva. Con certeza, hay muchas cosas a las que debemos oponernos, pero la oposición, No debe ser nuestro enfoque primario. Me llevó un tiempo aprender eso, pero alabo a Dios porque lo aprendí. Porque de otra manera yo no estaré aquí ante ustedes haciendo lo que estoy haciendo. Se requiere una actitud positiva para avanzar hacia adelante. Al leer eso, usted tal vez piense, ay, vamos, el doctor Jeremiah está cayendo en la trampa del pensamiento positivo. No, no es así. Sé de ese tropiezo. Debemos guardarnos en contra de toda ideología de autoayuda que empuja a Dios al margen. Magnifica la capacidad humana y no dice toda la verdad. Pero hay un optimismo positivo, esperanzado, gozoso, que es totalmente bíblico y solo viene de Cristo. Así que quiero decirlo fuerte y claro. Usted puede ser cristiano y optimista al mismo tiempo. Y debería hacerlo. La fe añade poder positivo a su vida. Simplemente escuche lo que Pablo escribe en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cómo usted oiga eso, pero a mí me suena muy positivo. El hombre que escribió esas palabras era un optimista con O mayúscula inicial. Si usted lee su experiencia en el libro de hechos y estudia sus trece cartas, están repletas de optimismo. El doctor John Henry Jowett dice de Pablo, Sus ojos están iluminados de manera concentrada. Su tono alegre nunca está ausente de su discurso. El movimiento animado y alegre de su vida nunca cambia. La luz nunca se apaga de su cielo. El apóstol Pablo es un optimista. Así que, por los próximos minutos, sentémonos a los pies del gran apóstol y aprendamos el poderoso secreto de su resiliencia, optimismo y creencia positiva. Al entrar en su experiencia en momentos críticos, se puede entender cómo vivía una vida así y cómo era tan positivo y cómo los logros resultaron en su vida aún cuando tuvo mucha adversidad. Es la única manera de lanzarse hacia el futuro que Dios tiene para usted. Usted tiene que aprender a ser positivo. Así que, número uno, sea positivo en sus convicciones. El optimismo de Pablo empezó con lo que él creía, con sus convicciones positivas. Ahora, ¿qué es una convicción? Es una creencia fija, un conjunto profundamente sostenido de certezas que se asienta en el centro de la mente y el corazón. Las convicciones básicas de Pablo fueron el cimiento de su increíble vida y ministerio. Y esto es la mejor parte. Usted puede apropiarse de ellas para usted mismo. Estos Son dos ejemplos de cómo hacer precisamente eso al avanzar hacia adelante a todo lo que Dios tiene guardado para usted en la próxima fase de su vida. Número uno, sea positivo en cuanto al amor de Dios por usted. La convicción más básica en la vida se arraiga en una comprensión de la naturaleza de Dios. Como ve, sin un Dios bueno, poderoso, de amor, creador, eterno, no hay razón para ser optimista. Considere las palabras de Pablo en Romanos 8.38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considere las razones para el optimismo empacadas en este pasaje. No solo Dios es real, sino que nos ama. Y no solo nos ama, sino que, nada que podamos experimentar puede en algún momento separarnos de ese amor. Las diez cosas que Pablo menciona en estos versículos que acabamos de leer puede ser una barrera potencial entre Dios y nosotros, pero Pablo dice con absoluta certeza que ninguna de ellas jamás podrá separarnos del amor de Dios. Las poderosas palabras de Romanos 8 en cuanto al amor de Dios quedan reforzadas por una bendición que Pablo eleva, hacia el final del mismo libro. Ha llegado a ser un versículo favorito para muchos, hasta donde yo sé, especialmente para los que están atravesando dificultades en su vida. Esta es la promesa, Romanos 15, 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quisiera sugerirle, Que eleve esas palabras en oración en voz alta todos los días. Al mediodía, a la mañana y en la noche. Repítalas hasta que las sepa de memoria. Esa oración puede ajustar su marco mental en cualquier temporada dada de su vida. Profundizar sus convicciones básicas. Fortalecer su creencia. ¿Qué es lo que Wendy Lu Lee descubrió? Permítame contarle algo de ella. Wendy fue una actriz encantadora cuando niña que actuó como Grace Ingalls en la serie de televisión La casita en la pradera. Ya es una mujer adulta y su vida ha tenido unos cuantos giros difíciles, incluyendo una terrible crisis de salud, pero tiene una profunda fe en Dios y una relación personal con Cristo. Cuando una televisora la entrevistó y le preguntó cómo su crisis de salud le había impactado, ella dijo, Simplemente sigo volviendo a ese versículo en Romanos 15.13, Y después de la cirugía, estaba tan gozosa y en paz, más de lo que realmente tiene sentido. Y pienso que se debe a que simplemente pongo mi confianza en Dios. En el libro, La sabiduría de la ternura, Brennan Manning relata la experiencia de Edward Farrell, que decidió viajar de Detroit, donde vivía, para visitar Irlanda, para celebrar el cumpleaños 80 de su tío. Temprano en la mañana, en el día del cumpleaños, fueron para dar una caminata por la orilla del lago Killarney. Cuando salía el sol, su tío se volvió y contempló directamente la aurora. Y por 20 minutos se quedaron ahí en silencio. Y entonces el tío anciano empezó a brincar en la playa, saltando por la orilla a esa edad con una sonrisa radiante en su cara. Cuando Edward lo alcanzó, le dijo, Tío, te ves muy feliz. ¿Me dirías por qué? Sí, muchacho, le dijo el anciano, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Como ves, el Padre eterno me ama. <risas> Mi padre me ama tanto. Y en el momento en que aquel tío experimentó cuánto le amaba a su Padre celestial, un sentido abrumador de gozo inundó tanto su corazón que empezó a danzar en aquella orilla. ¿Alguna vez ha tenido usted un momento así? ¿Alguna vez se ha despertado y ha dicho? En realidad, Dios me ama. ¿Sabe lo que significa rebosar de gozo y optimismo? Pablo lo sabía. Usted también puede. La esperanza y el optimismo pueden llegar a ser su actitud de todos los días. Así que, sea positivo en cuanto al amor de Dios por usted. Y luego, en segundo lugar, sea positivo en cuanto al plan de Dios para usted. Constantemente el apóstol Pablo se refería al futuro. y se esforzaba hacia adelante a lo que estaba por delante. E incluso, estando cerca de la muerte, Pablo estaba emocionado por el futuro. Piénsalo. Mientras esperaba en el pabellón de la muerte su martirio, anhelaba el mañana. La última carta conocida de Pablo la escribió a su amigo Timoteo y la escribió desde la cárcel en Roma mientras esperaba una muerte cierta. Escuche lo que dice en el capítulo final de este libro. Segunda Timoteo 4.6 Porque yo...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 según leemos en Filipenses 1.21. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. Tal vez... La asombrosa perspectiva de Pablo fluía del tiempo en que fue arrebatado al cielo y contempló las glorias que le esperaban. Segunda a los Corintios 12.4 Pero nosotros tenemos una bendición que Pablo no tenía. Tenemos el libro de Apocalipsis, que fue escrito después de la muerte de Pablo, y los dos capítulos finales de ese libro describen el hogar celestial, en donde vamos a pasar la eternidad. Se nos dan muchos detalles en Apocalipsis 21 y 22, y mientras más estudiamos estos capítulos, Más nos entusiasmaremos en cuanto al mañana. Hay en los optimistas una cualidad que no se vuelve rancia y que mantiene fresco el mañana. Quiero hablarles de un hombre del que ustedes tal vez hayan oído. Se llama Dick Van Dyke. Tiene 94 años, pero él no lo sabe. En su libro titulado Sigue moviéndote, recuerda una ocasión cuando filmó una película para Disney. Estaba realizando una escena de danza cuando, de repente, sintió como si la parte de atrás de su pierna fuera caucho. Cuando la lesión empeoró, fue a ver al médico, que le tomó varias radiografías. Después de estudiar intensamente las radiografías, el médico le miró de frente y le dijo, «Estás cubierto de artritis de la cabeza a los pies. Me sorprende que todavía puedas danzar. Nunca he visto tanta artritis en una sola persona». —¿Qué tal una persona casada? —le preguntó Van Dyke, fiel a ser comediante. —¿Casado o soltero? Literalmente estás plagado de artritis —le dijo el médico. —¿Qué tal del dolor en la pierna? —¡Es la artritis! —respondió el médico. Haciéndole chanza y diciéndole que no era broma, el médico predijo que Van Dyke estaría usando un caminador si acaso no una silla de ruedas en menos de cinco años. El comediante quedó tan asustado que hizo algo alocado. Se puso de pie en el consultorio del médico y empezó a zapatear, después a moverse de un lado a otro y luego a danzar, como si estuviera tratando de probarme a mí mismo que todavía podía ordenarle a mi cuerpo que diera unos cuantos pasos de danza en cualquier momento que yo quisiera. El médico se quedó mirándolo aturdido. Eso fue en 1967, y en ese entonces tenía 40 años. Luego escribe... Nunca dejé de danzar desde entonces, ni tampoco planeó oprimir el botón de parada en ningún momento pronto. Como un optimista que lleva una tarjeta de que el vaso está a medio llenar, voy a declarar que la vejez no tiene que ser un pronóstico lóbrego del clima. En el 99.99% .99 de experiencias que he oído, hay algo mejor que la alternativa, si acaso solamente para lograr ver lo que sucede luego. ¿Cómo? no tener curiosidad como seguidor de Cristo estoy listo para morir y dispuesto a vivir pero en cualquier caso no puedo esperar para ver lo que Dios va a hacer luego soy positivo en mis convicciones si usted quiere tener la actitud mental para poder soñar y creer tiene que pensar como es debido cuando usted piensa como es debido tendrá convicciones positivas ahora permítame decirle algo junto con convicciones positivas, sea positivo en sus conversaciones. Hablemos de hablar. Si usted es positivo en sus convicciones básicas, entonces literalmente se vuelve más positivo en la manera en que habla. En años recientes, he estado trabajando con Todd Dorkin en su gimnasio. Está cerca de mi casa en San Diego. Y es uno de los mejores del país, pero él es más que un entrenador. Es un cristiano dedicado que da conferencias motivadoras a nutridas multitudes. Su próximo libro se titula Piensa como es debido. No me sorprende ese título porque cada vez que alguien entra a su gimnasio es recibido con un grito, ¡Piensa como es debido! Yo lo necesito. Levantarme de la cama y dirigirme al gimnasio no es tarea fácil todos los días, pero... Un saludo alentador y un grito positivo, en realidad, mejora mi ánimo. ¿Qué quiere decir ser positivo en nuestras conversaciones? Número uno, háblese positivamente usted mismo. A veces tenemos que animarnos al comienzo del día, así que tenemos que hablarnos nosotros mismos. Tenemos que decirnos algo como lo que dice el Salmo 118, versículo 24, Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Trate de decir eso en voz alta y con entusiasmo cuando usted se levante cada día. Con certeza, determina una diferencia. Trate de decirlo vez tras ves todo el día. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Aparte de orar, sus palabras más importantes son las palabras que usted se dice a sí mismo. Estas palabras son silenciosas. pero son significativas. Los psicólogos populares lo llaman una arenga propia positiva. Pero yo voy a dejar a un lado las tendencias e ir directo a las Escrituras. Mi tesis, recuerde, incluye el ejemplo de Pablo para nosotros. Así que, ¿alguna vez Pablo se habló a sí mismo? Dice que se esforzaba, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 5. Dice... porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Romanos 7.22 Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda Timoteo 1.2 Y ya hemos observado y aprendido que también dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Recuerdo haber predicado un sermón hace años sobre cómo vérselas con pensamientos negativos. Y todavía recuerdo mi bosquejo. Esto es lo que hay que hacer con los pensamientos negativos. No los maldiga, no los acaricie, no los repase, sino dispérselos. Esa es una fórmula bastante buena. Descarte sus pensamientos negativos, preocupación, ansiedad, temores, pesimismo, llenando su mente con las Escrituras de Dios, especialmente sus promesas. Y luego...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 Todavía tenemos más de nuestra consideración sobre pensar cómo es debido y cómo eso afecta nuestra conducta, nuestro andar con el Señor y también nuestras relaciones personales con amigos, familiares y otras personas. Toda la enseñanza de esta serie está grabada en discos compactos. Ya están a su disposición. Es uno de los recursos que usted puede obtener.